Temática que Puente Alto requiere y necesita. Siempre cuando nos conectamos con ella hablamos de proyectos, de ideas, de desarrollo de la provincia cordillera. No solamente Puente Alto, Pirque, San José de m a i p o el territorio es muy variado. Y e l día de hoy, bueno, queremos dejar abiertas las líneas para que ustedes también hagan preguntas, nos comenten a c e r c a De q u i e r o que e n t i e n d a n ustedes por consejero regional. Le s voy a pedir que nos haga un breve resumen de lo que es su labor, su trabajo y los cuales proyectos al, al, en los cuales ha estado trabajando en este último tiempo. m e l e n k a muy buenos días, ¿cómo e s t á、eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los vecinos que están conectados a esta hora, como siempre, en tu programa. Así que aquí estamos para conversar un ratito nuevamente. Y que los vecinos se enteren de qué es lo que hacemos los consejeros regionales en esta región tan enorme como Santiago. Consejera Regional Melenca Caballero, podríamos definir nuevamente, yo sé que es como hay que educar a la gente sobre esto, ¿qué es lo que hace un consejero regional?、Eh, lo, lo, los consejeros regionales somos electos por, por votación popular, somos 34 en las 52 comunas de la región metropolitana y eh, nosotros. Eh, Hacemos la, la, la, ¿cómo se llama? la inversión para las regiones las diferentes comunas en、eh, base al Fondo de Desarrollo Regional, que es un presupuesto que lo que hace, hace es priorizar y financiar proyectos que las comunas vayan necesitando a medida de su, de su desarrollo, ya sea equitativo y, eh, eh, y, que, y que necesiten, porque la verdad es que se hace todo a través de indicadores sociales.、Eh, Eso es en términos generales, programas y, plata, y políticas regionales para, para ir avanzando. Se está trabajando en hartos temas: las políticas de inclusión, políticas de movilidad, la política para la, las mesas de trabajo para el tema de todo lo, el mundo indígena, rural.、Eh, y son varias otras pole, te,、eh, temáticas más que se van haciendo en diferentes líneas de trabajo, mesas de trabajo para llegar a políticas regionales que se. Deben incorporar acá en la región para mejor, la mejor vida de cada uno de nosotros. Esa es la idea, ¿no? Sí.、Pues. Eh, en, en términos de proyectos de, de salud, ¿qué nos podría comentar? ¿En, en qué proyectos ha participado usted últimamente?、Eh, acá en Puente Alto, en estos minutos,、eh, bueno, en estos minutos, acuérdense que llegó un nuevo gobernador regional. Hay algunos proyectos que están un poco detenidos porque están siendo revisados y, y todos los equipos están funcionando para eso. Pero en términos de salud, nosotros, con toda esta cosa de la pandemia que nos cayó el tema de las cuarentenas, que la gente de primera línea de salud estaba muy complicada, a, a quien además le, le envío un tremendo agradecimiento, porque la verdad es que la gente en salud se ha aportado un 7. Si no fuera por el sacrificio que han hecho de enormes turnos, e largos turnos,、eh, habríamos tenido muchas complejidades, más de las que tuvimos. En esta pandemia, que no ha pasado, así que sigámonos cuidando.、Eh, pero sí hemos hecho, a ver, para la comuna, acá en Puente Alto incorporamos e hicimos dos grandes esfuerzos que son a través de la activación del 5%, que son recursos que se le entregan al municipio en forma directa, que eran、eh, y estaban destinados para、eh, poder comprar insumos para el sistema público de primera línea. Y para、eh, el reemplazo en algunas ocasiones de personal, dado que si alguien se contagia de COVID en un turno, no se puede ir solamente esa persona, sino que se iba、eh, el contagiado más todos los que estaban a su alrededor、eh, a cuarentena.、Eh, aparte de eso, en términos de salud, bueno, ya les comenté la vez pasada que trajimos la flota de ambulancias para Puente Alto, trajimos la flota para, de ambulancias para San José de Maipo. Y estamos en un convenio que se firmó de Minagri, el, el convenio de los CEFAM que va a toda la región metropolitana con el Ministerio de Salud,、eh, donde vamos a tener acá en Puente Alto un nuevo consultorio. Van a estar los dos SAR ya disponibles y van a empezar a ejecutarse, si Dios quiere, el próximo año, donde se va a mejorar、eh, el Alejandro del Río, el consultorio más antiguo de esta comuna. Y el de Cardenal Silva Enrique.、Eh, aparte del de,、eh, Hospital Nuevo que se, se anunció ya hace mucho tiempo y que, gracias a, a las últimas gestiones que se pudieron hacer, eh, pudieron eh, ya tener el terreno para poder hacer el Hospital Nuevo en San José de Maipo. Y también el Cefal Nuevo para San José de Maipo que se va a incorporar unos años más. También está en el, programa, en el convenio de programación con el Ministerio de Salud. Eh, este、eh, convenio es un convenio regional donde se van a hacer varios CEFAN en diferentes comunas,、eh, Recoleta, ya no me acuerdo todos los que son, pero Independencia, Puente Alto.、Eh, ¿Y eso es、bueno, porque, no, porque no dan abasto para la enorme cantidad de personas, verdad? Claro, eso tiene que ver con ir cubriendo las necesidades de la población. A, a medida de, cada CEFAN debiera de, de estar atendiendo más o menos entre. 25.000, 33.000 personas, pero como la población es tan grande, las comunas van quedando estrechas, con los, y por eso es que existe mucha fila en el tema de la, de la salud.、Eh, aquí en Puente Alto, bueno, de, antes de la pandemia ya era complicado, después de la pandemia se, se ha puesto mucho peor, y, y vamos a intentar、eh, hacer nuevos CFAN, que además muchos quedaron también con hospitales que quedaron a, media, a medio armar cuando fue. Eh, metas presidenciales que han ido quedando en el tiempo rezagadas y que tienen que en algún minuto desarrollarse. Así que en eso, en eso se ha hecho, por lo menos acá en la comuna, para vamos a incorporar, e impulsar un programa especial para hacer y mejorar las p o s t a s rurales, porque nosotros acá tenemos EFAM, pero las comunas rurales de repente son pequeñas casitas que funcionan como hospitales o como consultorios. Eh, eso también se estaba trabajando hace hasta dos semanas, tres semanas atrás. Correcto, nos llegan algunas preguntas, se las voy a hacer inmediatamente en vista al tiempo ya. <coughs> de parte de Luis González. Hola, Juan, que interesante aprender un poco más acerca de cómo se distribuyen los recursos. O sea, a, mí, a mí me queda una duda: ¿por qué ahora Puente Alto no tiene gobernador y tiene un delegado? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué relación tiene esto con la distribución de los recursos? Pregunta número uno. Pregunta número dos. El profesor Pablo Espinosa. Consejera, ¿qué plan de inversión respecto a seguridad social para Puente Alto y respecto a la política de riesgo de reducción de desastre? ¿Algún presupuesto para nuestras organizaciones? Porque yo soy recatista y no tenemos presupuesto. ¿Sabrá algún proyecto, fondo concursable? Esa es la pregunta d 2. Y la t r 3, se la dejo planteada y la voy repitiendo en la medida que va para hacerla al tiro. Susan Riva. Hola Juanca. Interesante propuesta. ¿Hay proyectos para organizaciones sociales que vean el tema del maltrato de la mujer aquí en Puente Alto? p r e g ú n t a la consejera y gracias por su aporte en la radio.、Eh, ya, partamos con el tema de, del tema de los desastres y los rescatistas. Les quiero contar que efectivamente hay un programa y una, una política que se va a instalar y que debiera de ser ya, se debió haber sido hace mucho tiempo, y que todos nosotros debiéramos tener de partida conocimientos básicos en primer auxilio, cosas que se van a ir. Avanzando en la nueva política que tiene que ver con el tema de los de desastres y rescates. Acá en, en, en la región, por lo menos hasta hoy, no hay una línea de presupuesto establecida. Eso te, se va a ver en el próximo pro, presupuesto para el próximo año. Nosotros re,、eh, discutimos el presupuesto en, una vez que se entrega desde el Senado, nosotros lo discutimos en diciembre. Y de ahí para adelante, ese tendría que ser siempre. Se ha, se, ha, se ha privilegiado el tema de la, de la ONEMI y la ONEMI, a, a su vez, con muchas otras organizaciones que van ligadas y que trabajan en, en, forma en forma coordinada. Pero también entendemos que existen muchas agrupaciones, yo por lo menos conozco un, un, unas cuantas acá,、eh, que no tienen recursos y que les cuesta muchísimo eh, a, eh, incorporarse. Eh, el tema de los rescatistas. Hay muchos que trabajan en forma voluntaria y, y ser rescatista no es、eh, un curso, te cuesta mucho, te、claro. sale económicamente, te sale caro. Entonces ahí hemos hecho algunos, se han hecho algunos、eh, indicios de que Bomberos pueda capacitar a algunas personas.、Eh, hay algunas agrupaciones que también trabajan, por lo menos en San José de Maipo, por, no sé si u b i c a el grupo Cazar, que tiene un convenio para poder habilitar. Y, y profe, preparar profesionalmente a algunos rescatistas. Ellos trabajan como un adiestramiento de perros y rescate,、eh, sobre todo en la montaña, que es lo que a ellos les afecta con el tema de San José. Ahora, en específico, no existe un presupuesto para esto, para ser bien honesto.、Eh, se va recién a empezar a trabajar y ojalá que en el próximo presupuesto de la región, que es en diciembre, podamos dejar algún, alguna colita de todo lo que se necesita abarcar y avanzar. Para poder que esta gente pueda y estas agrupaciones puedan postular algún tipo de. O lo otro sería también poder armar esa línea de, de, de difusión para que las organizaciones puedan trabajar, pero habría que revisarlo bien si se puede a través del 6%, que es la, el, el, el financiamiento más directo para las organizaciones que nosotros trabajamos desde el gobierno regional. Eso. Después、eh, me dijiste que era el otro. La primera pregunta. Lo había... del delegado con la gobernanza. Sí, la diferencia entre un delegado. Una vez a... que se aprobó la ley de descentralización, se,、eh, se habló del gobernador regional. El gobernador regional、eh, es electo popularmente.、Eh, el delegado presidencial hoy es la persona de confianza que está a cargo de la región, pero que cambia a medida que van cambiando los. Gobiernos, porque lo, lo nombra el presidente de la República.、Eh, este, a mi parecer,、eh, en algún minuto va a desaparecer o debiera desaparecer esa figura. Hoy por lo menos existen ambas, el delegado y el gobernador. Y ahí hay una pugna de poderes porque el gobernador regional tiene atribuciones en algunas cosas, tiene competencia en algunos temas,、eh, pero hay otras en que no las tiene porque la ley no se las entregó. Y. Como gobierno regional y como los consejos que es donde estamos, los CORE, tenemos que ir a pedir y a solicitar que se nos entreguen nuevas competencias para poder nosotros seguir avanzando. Les quiero recordar a los vecinos que los CORE, hay mucho financiamiento que pasa por los CORE, que tiene que ver, por ejemplo, y ahí vamos a la otra pregunta que me hacían, que tiene que ver con la política social en la comuna. Nosotros aportamos desde el presupuesto regional a muchas políticas que vienen desde los servicios públicos, por ejemplo, Capital Semilla. Por ejemplo, los f ó s i l、eh, eh, no sé, en estos minutos estamos hablando del de tema este de la, de la Cercotec, con el tema de los pymes, Corfo, que también tiene una parte que ver con las, con las empresas más pequeñas. Todo s esos financiamientos del Actívate, del Mejor a mi Barrio, todos estos programas que se han ido dando a conocer,、eh, nosotros los lo financiamos desde el Consejo Regional. ya, Son políticas que los servicios públicos tienen,、eh, pero nosotros también entregamos recursos. Entonces, de ahí también es que muchas de esas competencias hay que irlas a, aumentando y hay otras cosas que no tenemos competencia como los consejeros,、eh, hay que irlas pidiendo para que se nos entregue. Lo que es seguridad pública, si bien no está en manos del Consejo ni del Gobernador Regional. También entendemos que debiera de pasar hacia los, consej hacia los gobernadores regionales y a los consejeros, porque la verdad es que, si sacamos la cuenta del presupuesto, hay una enorme cantidad de miles de millones que se entregan desde el gobierno regional y desde el Consejo Regional para diferentes instancias. Por ejemplo, lo que son cámaras de vigilancia,、eh, las cámaras estas que ven los pórticos para el tema de los autos y las patentes, la, la, la、eh, fotografía de las patentes. Eh, tenemos el tema de las alarmas comunitarias que aquí en Puente Alto se ha visto、eh, que se hicieron altas que fueron más bien comunitarias en términos de trabajar con la municipalidad.、Eh, otras las trabajamos nosotros del Consejo, pero muy pocas. Lo que es p i r k u e y lo que es San José, la verdad es que ahí se ha trabajado fuertemente con el tema de las alarmas porque se trabajan de forma diferente, son comunas rurales, pero, pero ahí se ha ido mucha plata y nosotros debiéramos de tener. Competencia en, en cómo decir qué es lo que queremos para nuestra región en seguridad pública. Creo que es importante, la región se arma de políticas públicas, pero tiene que ser mirada desde las personas que estamos、eh, responsablemente a cargo de y que tenemos la mirada territorial.、Eh, muchas veces se instalan políticas públicas que se ven en un escritorio y después en lo, en lo comunal o en nosotros aquí el día a día nos compleja、eh, la vida en vez de solucionarlas. Y、muchas veces hay cosas que no t i e n e mucha razón de ser, o es distinto tomar la decisión detrás de un escritorio cuando tú lo estás viendo acá.、Eh, eso, más o menos, como la, la, la diferencia entre el delegado y el gobernador regional. Perfecto, vamos a ir a una breve pausa porque tengo tres preguntas más para compartir con usted. Muchas gracias. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Mientras hay un interesante debate de Record, nos h a b í a quedado p e n d i e n t e algunas preguntas,、sí. consejera, y esta tenía que ver con organizaciones sociales, específicamente el tema de la mujer. Y mientras usted la, la responde, yo estoy coordinando las próximas preguntas relacionadas a esta labor que usted desempeña. Adelante, b o l í a Con respecto al a la consulta que hacía la vecina, sí, efectivamente, aquí en Puente Alto existe una oficina que、eh, funciona. Físicamente en la gobernación, que es la oficina de la mujer, donde sí se ayuda y se deriva y se orienta con el tema de casos de violencia, y no solo de las mujeres, porque entendemos la violencia como、eh, violencia de género en todo ámbito.、Eh, también hay hombres que sufren violencia de género y eso hay que ser claro.、Eh, también hay niños que sufren violencia de otro tipo. Entonces, esta oficina tiene que ver con todo lo que tiene que ver con violencia, la que está en la gobernación. Que es muy chiquita y muy pequeña. Nosotros aportamos hace un tiempo atrás, ya hace un par de, a lo menos seis o ocho meses, y se firmó y firmó el Consejo Regional un convenio con Cernamej, donde、eh, nosotros le íbamos a cooperar y ayudar a que se、eh, instalaran los tres centros que hay en la región metropolitana, donde efectivamente la idea es avanzar en poder. Acoger a las personas y a las mujeres que están sufriendo violencia, no solo、eh, contenerlas y orientarlas, sino que también entregarle soluciones s más reales, porque de repente、eh, es cierto que la, la, mujer, la persona sufre violencia y sale de su casa, pero después tiene que volver y el agresor muchas veces también está en ese espacio. También se ha ido aumentando y es la solución que se ha ido pidiendo de hacer nuevas casas de acogida en la región metropolitana. Quiero ser súper honesta, este es un tema que no,、eh, no ha, es prioritario, pero ha costado mucho、eh, que la gente entienda que todas las comunas deben tener casas de acogida, que deben tener oficinas para el tema de la violencia, que se debe tratar, no como que te, te atiendan en el pasillo, porque a una mujer le cuesta mucho hablar cuando ha sido violentada, tiene mucho tiempo, pueden pasar años sin decirlo. Por lo tanto, tiene que haber un espacio en que la mujer se sienta tranquila, se sienta acogida, se sienta protegida, para que ella logre tomar la decisión de、eh, o denunciar o cortar esta、eh, línea de violencia que, que pasa en realidad que dura muchos años. En Puente Alto、eh, fue una de las, de las comunas que salió beneficiada con este convenio.、Eh, no sé si se habrá inaugurado todavía, entiendo que no. Pero、eh, se hizo un centro del, nuevo para el tema de la violencia de la mujer, que es Nueva Casa Cordillera, donde efectivamente van a tener atención no solo de profesionales en el ámbito psicológico, para que lo ayude, van a haber abogados para que los contenga, van a tener eh, eh, otra persona de asistentes sociales para ver el caso de cómo sacar muchas veces a las mujeres de su casa、eh, con niños que dependen económicamente de, lo, de los. De los maridos, de los, o de los padres o de la persona que sustenta el hogar. Entonces van a hacer un seguimiento completo. Esa es una casa que、eh, entiendo que está en Isa Aguirre, pero no me sé el número todavía porque la verdad es que no está funcionando aún. Lo, lo, lo van a inaugurar en este, en este corto tiempo, un par, par de semanas más, un par de meses más. Y, y la idea es que ahí puedan llegar, Puente Alto. Tiene los indicadores más altos en términos de violencia, por eso que hay que ayudar a que las mujeres se puedan reunir, puedan conversar y además irlas apoyando en que si es necesario、eh, que tengan que denunciar, que lo hagan, pero que lo hagan de forma segura,、eh, que se sientan ellas contenidas y protegidas. Esa、Ma、es la idea. Con Cernamex se hizo este convenio y el municipio de Puente Alto, así que ahí pronto vamos a tener novedades para este nuevo convenio. Casa Cordillera en la comuna de Puente Alto. Que por lo demás, disculpe Juan Pablo, es solo para Puente Alto y ojalá p i d e q u e San José para que sea efectivamente para Cordillera. Leonardo Araya le manda saludos a la consejera, muy contento porque nos estén explicando los principales conceptos que hace un consejero regional y los proyectos en los cuales he trabajado. Pero sin duda que a mí me preocupa harto el tema del adulto mayor, ya que trabajo con esto. Siempre me ha quedado la duda, ¿cómo se hace? Para que los consejeros lleguen a aprobar algún tipo de proyecto en esta área? ¿Quién los levanta? ¿Los diputados, los, los concejales, los alcaldes, organizaciones sociales? ¿Cómo se hace para elevar un proyecto para que éste sea aprobado y beneficie a la comunidad? ¿Y qué están haciendo ustedes o qué han aprobado ustedes en esta área del adulto mayor en Puente Alto?、Eh, cualquier, cualquier agrupación que tenga personalidad jurídica, Puede postular a diferentes fondos que existen, no solo en el gobierno regional, sino que en diferentes ministerios.、Eh, ahora, lo que nosotros como c o r e hacemos es aprobar proyectos que hacen el levantamiento y que lo ejecutan los municipios, las organizaciones, por ejemplo, como. como、eh, ay, ¿Cómo se llama el, de, el del adulto mayor? Senama. Senama Y que muchas veces pasa por la gobernación o que lo, lo, lo tienen instaurado los municipios. Pero eso no quita de que las organizaciones puedan hacer su propio levantamiento, puedan postular a su propio proyecto, y en esa instancia la única herramienta que tienen para hacerlo es a través del 6%, que es el programa o el proyecto que nosotros, el financiamiento que nosotros vemos desde el Consejo Regional. Ahí se arma un concurso donde los. Los proyectos que llegan son evaluados técnicamente,、eh, los evalúa la gente del GORE, del gobierno regional, se les pone puntaje y se decide después en una instancia superior cuáles son los que quedan、eh, aprobados no solo en esta comuna, sino que en las 52 comunas de la región. Pero cualquier agrupación puede postular a esto.、Eh, y la verdad es que hay muchos fondos que se dan en diferentes ministerios: está el INJU, está el s e n a m a está la. La, la misma gobernación levanta a través del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subsecretaría de Desarrollo del, Interior, del Ministerio del Interior. Entonces, hay hartos, pero muchos de estos no son conocidos.、Eh, la única plataforma、eh, hay es m e t e r por internet,、eh, ingresar y poder ir buscando los fondos, fondos concursables. Eh, para que puedan postular. Ahora, muchos de esos te piden antigüedad a las agrupaciones, con, con una antigüedad de dos años, antigüedad de un año,、eh, para poder postular como, como a estos concursos que se abren.、Eh, y todas las políticas en realidad las, las, las hace el levantamiento、eh, municipal e s o otra s instancia s que sean de gobierno. No somos nosotros los coreos los que estamos llamados a hacer ese levantamiento, no podemos hacerlo. Ah, entiendo. Eso es lo、ya. que. Para dejarle muy claro al auditor.、Sí. Bueno, y en vista del tiempo, le voy a entregar la última pregunta que me llegó. Y la, espérame, vamos a tener, la envía a la señora Luis Alberto Riotti. Hola, interesante el programa, Juan Carlos. Qué bueno que hagan esto. Nunca había escuchado a un consejero en un medio de comunicación explicando este tipo de temática. ¿Qué es lo que hace un consejero regional en términos de la violencia? Pero social, es decir, la seguridad social. Solamente basta con instalar cámaras de seguridad o alarmas comunitarias. ¿Qué otra propuesta ella ha recibido que le parezca interesante y que no ha sido probada?、Eh, a ver, yo soy una de las consejeras que yo siempre he manifestado que yo no creo mucho en el tema de la seguridad pública solo a través de las cámaras y las alarmas comunitarias. Para, para que se s e a bien transparente, creo que existe un ámbito de la seguridad social. En la cual、eh, nosotros no hemos desarrollado y no ha sido por, porque no se ha podido, simplemente porque、eh, todo lo que ha pasado no ha llevado a que la gente quiera estar más segura en sus casas y quiere poner más rejas, quiere poner más camas y más portones. Yo no soy de esa persona, yo creo que nosotros tenemos que ganar los espacios públicos, tenemos que recuperar los, los, los, las plazas, tenemos que hacer vida comunitaria. Creo que existe un ámbito que no se ha tomado. Que lo hemos propuesto muchas veces y desgraciadamente no se nos hemos sido t o d o escuchados en eso, porque tienen que entender que aquí todos los proyectos que se aprueben se aprueban por mayoría. y Muchas veces, la mayoría,、eh, algunos quedamos en minoría con respecto a algunas, a algunas temáticas. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la prevención que no se ha tocado ni se ha trabajado por muchos años.、Eh, hacer vida comunitaria. Es más que tener una sede donde se pueda juntar un club un día a la semana. Hacer vida comunitaria es saber lo que está pasando con el vecino. Enterarte de que una vecina falleció hace cuatro días porque tuvo que llegar la PDI, producto de, eh, eh, de que o la ausencia o los olores que pasan y que una anciana muera sola, es producto de que no tenemos.、Eh, Prevención social, no nos cuidamos entre nosotros. Y yo ahí creo que hay que avanzar mucho. Hay una, hay una brecha muy grande.、Eh, las personas estamos siendo cada día más individualistas, nos hemos despreocupado, solo queremos saber lo que pasa en nuestro metro cuadrado. Y creo que esa no es la solución. Yo soy una de las pocas que cree que hay que hacer prevención, hay que hacer comunidad. Hemos tratado de levantar、eh, ese tema. Yo espero que ahora con el nuevo gobernador. Tengamos la posibilidad de desarrollar algunas políticas o, por lo menos, algunos pilotos con respecto al tema de la, de la contención social, de la intervención social. Hay muchos temas que se han ido invisibilizando y que van a aparecer. No se olviden que del,、eh, después de esto vamos a tener problemas mentales gigantes, gente con depresión, gente con dependencia del alcoholismo. Después de casi dos años encerrados y tener que vivir las cuarentenas, estar, poder salir a ratos. Hay mucha gente adulta mayor que está con problemas que son gigantescos en términos del manejo del duelo, que se ha muerto mucha gente alrededor.、Eh, y eso también tiene que ver con、eh, temas sociales, que no están considerados en ninguna parte. Y yo lo he visto que tampoco se consideran. Ni en lo comunal, ni en las políticas, políticas públicas, ni, ni muchas veces lo que nosotros conversamos para poder desarrollar un proyecto. Son líneas nuevas que hay que ir incorporando. La salud mental hay que i r incorporando y el tema del manejo de sustancias tóxicas, porque en el fondo ahora la gente habla de la marihuana y el cigarro. Pero la verdad es que los jóvenes no solo tienen acceso al tema de la marihuana, han, ocurri, han aparecido una cantidad de drogas impresionantes que, este, que se están ocupando hoy. Que existen hoy y que nuestros chicos están a, a, de verdad、eh, sin ningún tipo de, de educación con respecto a eso. El alcoholismo, que es una cosa que de verdad a mí me preocupa mucho, porque después de la pandemia nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que está hoy dependiendo del alcohol para pasar el día, para activarse y después para descansar. Y, y, y esas cosas hay que ir a, irlas aumentando. Irlas, y en el fondo es, es tratar de irlas trabajando con grupos profesionales. Con gente de que de verdad maneje estos temas. Y esperar que nos escuchen, porque la verdad es que hemos sido muchos los que hemos intentado armar pilotos o tener esta suerte de, de m i r a d a y muchas veces estos temas no son números,、pues、no, no les interesa a la gente que, que evalúa las condiciones sociales de una comuna por indicadores. Yo creo que hay un indicador que es mucho más complejo, que tiene que ver con lo social y que muchas veces no se ha tocado. La prevención es la, la educación, es la madre de todo, las soluciones para los problemas sociales, la educación y la prevención. Así que ahí vamos avanzando. Quiero agradecer su tiempo, su gentileza y amabilidad de informar a la comunidad en estos temas. Nos quedan muchas, muchas temáticas por abordar. Usted es una persona de terreno que conoce, que se identifica con el territorio, no solamente Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, ¿verdad? ¿Y dónde la comunidad puede ir leyendo su trabajo, su aporte al desarrollo de la provincia cordillera?、Eh, Vecinos, yo tengo、eh, mi Facebook, me pueden ubicar, tengo Face, tengo Instagram y tengo la página Page, y toda está siempre con lo, el nombre: Milenca Caballero Verdugo, tal como aparece, y me van a encontrar ahí, ahí comento todo lo que hago, todas las comisiones en las que participo. Soy la consejera que. No he tenido, bueno, creo que una, porque no puedo decir que soy la única, hay varios consejeros más, no he faltado nunca, no he tenido, he tengo 100% de asistencia,、eh, he trabajado las seis comisiones y siete incluso en algún minuto,、eh, que me permitió trabajar, no sé, tener 18 o 20、eh, comisiones al mes, donde todos los días en esas comisiones se tocan temas distintos. Se tocan temas de, de impacto social, no solo en esta comuna, en la región completa. Así que agradecerles nuevamente que me hayan escuchado y ojalá les guste, ojalá les acomode este sistema de poder dar a conocer qué es lo que hacemos los consejeros regionales. Muchas gracias, estimada. Gracias、presidenta. a usted. Tengo un lindo día.